Está al revés, se ha, se, ha, se ha volcado la balanza. Ahora ya hay menos casos positivos y hay más casos sospechosos. Antes, hasta el mes, hasta el mes de diciembre, se notificaban pocos casos. Eran pocos los casos notificados y eran más los casos positivos. Era, era bastante alto. Ahora Eh, ya los casos positivos están menos ya tenemos apenas tres o cuatro en, en enero uh -huh. y tenemos algo de ciento y tantos de eh, sospechosos, entonces uh -huh. eh, ya lo tenemos aparentemente controlado en que, todo lo que es la, la, red, en la red provincia de Santa Esteban, ¿no? Uh -huh. esto es debido a que ya venimos trabajando desde noviembre la actividad, ¿no? aquí esperamos más de dos meses a más febrero y marzo que las lluvias van a, van a acabar y yo creo que sí ya lo vamos a tener ya una meseta, ya no va a ir en ascenso en los casos positivos ¿Qué recomendación se le puede dar a la población? Eh, Bueno, la recomendación es que no bajemos la guardia, sigamos este, viendo el vecino, en nuestra casa, la destrucción de criadero. No es que voy a, voy a limpiar ahora y ya mañana no, sino que todo el tiempo se genera basura. Todo el tiempo hay que tratar de mantener limpio, no dejar recipientes que puedan contener agua. Uh -huh. este, que, hablar con los vecinos, o en último caso, si no hace caso, ir con el centro de salud y, y notificar que tal vecino no hace la destrucción de criadero o ve que el vecino no, no elimina sus llantas, sus gomas su maceta, qué sé yo, no entonces que nos ayude a hacer la vigilancia epidemiológica del vecino y que no se siga automedicando. Y yo creo que ya hubo más conciencia eh, en esta gestión eh, de la automedicación porque no hemos tenido casos casos complicados. De verdad que este, en las anteriores gestiones teníamos casos complicados, pero ya cuando hacíamos la indagación de la historia clínica el, ese paciente ya se había automedicado, había hecho Empíricamente este, tomado medicamentos y eso hemos detectado que había tomado aines, o sea, es uno, un grupo de medicamentos que no se puede, no se debe tomar, ¿no? Como se, sobre todo la aspirina, sí. para el dolor de cabeza, que la gente bueno, la gente antigua aún tomaba y aún toma aspirina para el dolor de cabeza, para molestar el cuerpo, ¿no? Pero ese medicamento está contraindicado en el dengue solamente es para cetamol. En Cuba los centros de salud que, lo, que van a ser atendidos. y que tengan paciencia, está muy saturado ahorita los, los centros por, porque tenemos gente que aún está con fiebre, ¿no? Pero este, tiene que huir y no automedicarse.